A ver, te cuento qué es lo que más me dificultó a mí en la programación Al principio, la lógica La lógica de la estructura La estructura, los if, los WHERE Entender cómo es el funcionamiento Y cómo puedes hacer el llamado de funciones Si mal no recuerdo, eso me costó muchísimo eh, Saber cómo, cómo es la estructura de la programación A mí me, me, se me dificultó mucho al momento de eh, guardar cosas en arreglo, de entender todo el funcionamiento de, de algoritmos en sí. Entonces, a mí lo que me gustaría ver es cómo un sistema tan cool, no sé qué están haciendo, les puede ayudar a, a eso, a que desarrollen esas habilidades de lógica, que tengan más libertad, eh, como que en explorar, que, que enseñen, no, pero lo que más dificultó a mí en lo personal es la estructura de los algoritmos, o sea el if, el where, los case y el llamado de funciones.